Otra vez, ¿cómo andan? vez, n ¿Por dónde andas vos? No sé, no s bien. Bueno, estoy aquí en el Consejo Deliberante. De Santa Rosa, porque hace un ratito se retomó la sesión inaugural, en realidad se retomó el cuarto intermedio que se determinó ayer cuando terminó el discurso Luciano d i n a p o l i el intendente de la ciudad, aquí en, en, el, en el Consejo Driverante. e Hubo una sesión bastante larga que tiene que ver con la entrada de todos los temas que van a tratar en las comisiones a partir del día, del día 13, el día 13 de, de marzo. Ahí van a comenzar las. ¿Cómo?、Ah, eh, n o perdón.、Eh, te decía que se van a... entraron todos los temas que van a empezar a tratar los concejales y las concejales a partir del día 13 en las distintas comisiones.、Eh, eso va a ser lunes y martes y se va a cambiar el horario en lugar de arrancar a ocho y media, van a arrancar a las nueve de la mañana y como habitualmente lo hacen. Eh, los días jueves, cada 15 días, se va a sesionar aquí en el Consejo Deliberante. De, de, todos,、eh, de todos los colores son los temas que entraron para que los traten en las distintas comisiones. Entre ellos, por ejemplo, uno que se destaca es que desde la Secretaría de Hacienda presentaron las rendiciones de cuenta hasta diciembre de 2022, un reclamo que habían hecho desde la oposición durante mucho tiempo. Y otro tema que también nos interesa que traten son los dichos de、eh, Picheto t respecto. Respecto a la ministra de, de Género y Diversidad、eh, Nacional. Ese tema también lo van a tratar en las comisiones,、eh, sobre todo este, después de lo que, lo que dijo respecto a la, la decisión que tomó la, la ministra con, este, con sus cuestiones muy personales. Todos esos temas、eh, los van a empezar a tratar recién dentro de unos días. Antes de que comenzara la sesión, hablamos con Claudia g h o r g h i s que es la concejala del FREPAM. Que se refirió, por ejemplo, a un tema que nos, a nosotros nos interesa, que tiene que ver con el proyecto de transbordo digital de pasajeros aquí en, el, en la ciudad de Santa Rosa. Y dijo g j o r g i que、mm, supuestamente van a acompañar ese proyecto que va a mandar el Ejecutivo, pero también le recordó al Intendente Luciano de Nápoles que ese proyecto de transbordo de pasajeros ya se lo habían presentado desde el FREPAM, pero en otro lugar, en、eh, l a Zona de, del, de los terrenos del ferrocarril. Ese es el proyecto que había presentado el FREPAM, que ahora, supuestamente,、eh, según dicen desde el FREPAM,、eh, lo reformaron y ese transbordo va a ser en el, en, el, este, en el Parque Oliver. Si les parece, escuchamos un minuto y medio de Claudia Jorges. Bueno, fundamentalmente, siempre lo que hacemos es ir evaluando, digamos, lo que es el discurso con la realidad, ¿no? Eh, hay algunas cosas、eh, destacables en el sentido de que nosotros hemos apostado siempre desde el comienzo a acompañar la, la estatización del servicio de transporte. En ese sentido, vemos que un poco tardíamente, diría, porque nosotros se lo presentamos al inicio de la gestión al intendente, aquel proyecto que habíamos presentado en su momento desde nuestro espacio político de transbordos. En ese momento, recuerdan que era en la, la exestación del ferrocarril. También en el Parque Olivier、eh... de la t r a s b o r d a Claro, nosotros、sí. habíamos planteado por una cuestión de, de maniobra de los ómnibus、sí. y todo que era este, un lugar、eh, más aconsejable la ex estación.、Eh, o copiaron, la estación, ¿no? Porque no es de l estación. ¿O le d e c a n que es le copiaron la idea? O... No, en realidad nosotros se lo elevamos. Cuando、Ajá. se plantea la estatización, le elevamos a Dineápolis desde el bloque le, aquel proyecto, se lo reflotamos y también dijimos que seguramente necesitaría una, una adecuación, porque cuando nosotros presentamos aquel proyecto. La ciudad que está del otro lado de la circunvalación no existía. Entonces, por supuesto que este, creo que、eh, igualmente va a requerir una adecuación, aún siendo en el Parque Oliver, no conozco los detalles,、eh, ingresará al Consejo, pero va a requerir de, de adecuaciones, ¿sí? porque se está pensando. En lo que es norte-sur, y estamos olvidando lo que es este-oeste, que hoy es muy importante. Entonces, hay que ver cómo se, se va a materializar eso para que realmente le sirva al usuario. Pues, si, como anuncio,、bien. es importante, tenemos que ver después la letra chica, ver cómo esto se va a materializar para que realmente sea un beneficio para las usuarias y los usuarios. O sea, ¿sí? ¿Podrían acompañar eso?、Eh, sí, sí, conceptualmente fue, en, fue lo que nosotros propusimos en su momento. ¿no? Bueno, ahí escuchábamos a Claudia Georgis, la consejera del FREPAM, de la oposición aquí en el Consejo Deliberante, una de las oposiciones que tiene el Consejo Deliberante, un poco de acuerdo con el proyecto que va a presentar el Ejecutivo, que eso va a tardar unos días en que llegue aquí al Consejo Deliberante, después se va a tratar en las comisiones y finalmente se va a aprobar. Se podría decir que hoy acompañaría parte de la oposición a ese proyecto、uh -huh. que van a presentar desde el Ejecutivo. Otros detalles que dio Claudia Sorge t i e n e que ver con、eh, la coparticipación que también la planteó el propio intendente Luciano Di Napoli respecto a los fondos que reciben las municipalidades o Eh, lo poco que recibe Santa Rosa en detrimento respecto a otras localidades de la provincia de La Pampa, y también dijo que no está d e todo de acuerdo respecto a la merma de reclamos en el 147, que es uno de los,、eh, uno de los temas que trató Luciano de Nápoles ayer, dando a entender que había una baja entre un 27 y un 42% de los reclamos, tanto de pérdidas de agua como de derrames cloacales. Eso, en síntesis, es lo que dijo la c o n s e c e n c a A Claudia g i o r g i pero vamos a hablar ahora con en vivo con Mariano Rodríguez Vega, que es concejal del oficialismo, para que、eh, primero nos cuente qué, qué sensación le dio el discurso de Luciano de n á p o l i y después ahondamos en otros temas. Buen día, Mariano, ¿cómo estás? Hola, Mauro, hola, ¿cómo están por ahí, por el estudio?、Eh, la realidad es que en principio es satisfacción por, por principalmente los anuncios que hizo el intendente, digo, recién hablabas.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 Por, por el otro, que hacer el, el, el intendente municipal, Luciano Dinapoli, lo, lo mencionaba también, digo, en cuanto al aporte y el acompañamiento del gobernador y el compromiso asumido con Santa Rosa, con los s a n t a r r o s e、eh, ñ o s es considerable y además me parece que la, la ciudad lo necesitaba. Recién escuchábamos en los temas centrados en la comisión, en el retome de, del cuarto intermedio, que la Secretaría de Hacienda presentó rendiciones hasta diciembre de 2022. Esto es lo que estaba reclamando la oposición.